a b i n o Malkeino, queremos santificarte, queremos agradecerte, bendecirte por tener la oportunidad de compartir todos juntos este hermoso Shabbat. Gracias por el regalo de tu voluntad, de tu Torah. Gracias por tus bendiciones. Gracias por todo lo bueno y gracias por todo lo malo. Gracias por Yeshua HaMashiach, sin igual. Ni siquiera pudiésemos estar dirigiéndonos a ti. Gracias porque tú nos das tus instrucciones y también nos das tu salvación. Bendito eres en el nombre de Machiah Yeshua. Amén y Amén. Pueden tomar asiento. Dígale que está a su lado Shabbat Shalom. Dígale que está a su lado. Es una mitzvah. Estar alegres en Shabbat, voy a poner mi reloj aquí, está para allá, Bejar, b i j u k u t a y Es prácticamente ya la culminación del libro de v a l l e c r á del libro de Levítico. Y usualmente, cuando nosotros adquirimos algo, cuando nosotros vamos a hacer el uso de algo, tenemos un manual de instrucción. Y esos manuales de instrucciones, usualmente, siempre tienen. Unas instrucciones de cómo utilizarlo. Usualmente, esas instrucciones están antes de comenzar a usar esto. Pero en el libro de Ballicra, estas instrucciones o estas advertencias de las instrucciones, como tal, están prácticamente al finalizar el libro. Cuando nosotros tenemos un artículo, O algo que, que vamos a usar, sea electrodoméstico o de cualquier tipo de uso, usualmente t i e n e una serie de advertencias de los beneficios que tiene el producto y por el mal uso, lo que pudiese pasarle al producto. ¿Es correcto? ¿Sí? Y usualmente esas instrucciones nos dicen. ¿Qué podría pasar si nosotros le damos un buen uso al producto? Y también nos dice, ¿qué podría pasar si le damos un mal uso al producto? Las advertencias que podría ocurrirle a esto si nosotros le damos un mal uso. En esta para allá, que son dos para allá, en una, las voy a dividir en lo que es. El reposo, entrar en el reposo del Eterno y después de entrar en el reposo del Eterno, poder disfrutar de sus bendiciones, pero también de no cumplir las cosas, no poder entrar al reposo. Puede sonar como a una incógnita, pero es así. El Eterno nos habla de cómo entrar en su reposo, cómo la tierra debe tener su reposo, cómo nosotros debemos estar en ese reposo. Y nos da una serie de instrucciones, de bendiciones y también de maldiciones, de no cumplir su voluntad o de cumplir su voluntad. Entonces, primero, en la para s h a nos indica cómo. Entrar en el reposo en el séptimo día, ¿cómo bendecir la tierra con el séptimo año y también con el año de jubileo después de siete veces siete años? c u años r e nueve n t a y entramos al año de jubileo que sería el año c i n c u e n t a c ó m o podemos bendecir en el séptimo día y poder entrar en el reposo cuando obedecemos la t o r á Pero cuando no obedecemos la Torah, no podemos entrar en ese reposo. Puede sonar un poco contradictorio, y eso es lo que vamos a desglosar en esta disertación de la Para s h a á El pueblo judío, nuestro pueblo, le es entregada la Torah en el monte Sinaí. A veces tratamos de leer la t o r á o tratamos de entender la t o r á de una forma cronológica. Y muchas cosas de la t o r á no están escritas en una forma cronológica. Y la t o r á como está, no está en una forma cronológica total. Por eso es que muchos eruditos o personas que quieren estudiar la t o r á Quieren tratar de entenderla como si fuera un libro e l cual tiene un orden cronológico. En sí tiene un orden, pero no es cronológico como tal al pie de la letra. Hay cosas que están mucho más adelantadas, como hay cosas que también hablan del pasado y viceversa. Entonces, nosotros vemos que para los que les gusta estudiar o los que han estudiado esta semana, la parchada. No voy a pedir que levanten su mano quienes estudiaron la para s h a á Me imagino que todos estudiaron la para s h a á Y eso es una de las cosas que quiero tocar. Cuando entramos para poder vivir una vida judía o tratar de vivir una vida judía, ¿por qué decimos tratar? Porque había, obviamente todos hemos nacido en la diáspora. Y todos hemos nacido ajenos a los pactos, lejanos a los pactos. En cierto modo, cuando Raf Saúl nos habla de Abraham, nosotros nos debemos sentir identificados. Porque siendo adultos hemos conocido el pacto del Eterno. ¿Por qué? Por fe. Es por fe. ¿Estamos en lo correcto? ¿Están conmigo? Sí. Entonces, cuando nosotros leemos a Abraham y entendemos las enseñanzas de r a b s a ú l cuando nos identifica con Abraham, nosotros debemos entender que es por fe. Por fe, no solamente Abraham. Por fe, no solamente nosotros a través de Yeshua HaMashiach, sino que por fe también el pueblo de Israel. Porque aún siendo esclavos, aún siendo descendientes de Abraham, de Isaac y de Jacob, saliendo de Misraim, saliendo de Egipto, yendo hacia el monte Sinaí, ellos recibieron la instrucción por primera vez. Ellos recibieron la voluntad del Eterno por primera vez y ellos por fe recibieron. Aceptaron las instrucciones. Entonces, hay, hay algo intrínseco en lo que es entender la voluntad del Eterno. Es por fe. Sea cronológicamente o no sea cronológicamente, la fe es el primer paso para entender la Torah, para entender la voluntad del Eterno. Una persona. Que q u i e r a agarrar la Torah, la Biblia, y es una persona que no tiene fe, sino que es una persona totalmente escéptica, no va a entender la Torah. Va a decir simplemente que es un libro histórico, es un libro que tiene unas historias. Pero las personas. Que ven la Torah y estudian la Torah por fe, pueden vivirla y pueden sentirla. Una de las grandes cosas que, que se ha hablado dentro del mesianismo durante tantos años es la diferencia que hay en los que han creído en Yeshua como el Mashiach. Y todos los judíos que no aceptan a Yeshua como el Mashiach. Entonces, muchas veces se crea una diferencia, una distancia en que somos diferentes, en que nosotros sí somos salvos porque tenemos a Yeshua a Mashiach. Y a los que no han aceptado a Yeshua a Mashiach no son salvos. ¿Somos acaso dueños? ...de La verdad absoluta, ¿somos acaso nosotros jueces decir quién es salvo y quién no es salvo? No, nosotros no somos jueces, a nosotros nos corresponde una labor importante y esa es fe, creer. Usted no va a ser salvo por la fe de otro, usted va a ser salvo o es salvo. Por su propia fe, amén. Usted no es salvo porque Porque está haciendo lo que hacen otros, es por lo que hace usted. Entonces, cuando nosotros empezamos a disertar en la Torah, empiezan los problemas doctrinales. ¿Y cuáles son esos problemas doctrinales? ¿Mmm? Nosotros con los caballeros hemos tenido bastantes estudios en cuanto a este tema. Porque cuando usted estudia la t o r á y a usted le es revelada cierta parte de la t o r á quiere decir que los líderes, pastores, rabinos, tienen la autoridad, tienen la autoridad para revelar. Hacer revelar lo que dice la t o r á Tienen la autoridad para decirnos qué puede decirnos la t o r á Pero no es la verdad absoluta. La única verdad absoluta es la t o r á Esta es la verdad absoluta. Pero entonces, cuando tenemos algo revelado y decimos que es la verdad absoluta, se vuelve una doctrina. Y ahí es que han nacido las doctrinas. Porque entonces, para algunos, les fue revelado a Jesucristo y ya piensan que esa es la verdad absoluta. Para otros le ha sido revelado la Ruas a Codes, el Espíritu Santo. Hay congregaciones que se mueven solamente por el Espíritu Santo. Y piensan que esa es la verdad absoluta. Se vuelve una doctrina. Para otros es solamente el Padre. Y creen que solamente el Padre y que el Ruas y el Hijo solamente son unas cosas aparte. Para ellos es una verdad absoluta y se vuelve una doctrina. Entonces, cuando nosotros vemos esto, nosotros no podemos decir qué es la verdad absoluta. Nosotros no podemos pretender decir que tenemos la verdad absoluta. No sé si a ustedes más de una vez le ha pasado dentro del cristianismo, ¿cuántas veces usted se echó pico y pala con alguien sobre algo doctrinal? ¿Ah? Dentro del mismo mesianismo, dentro del mismo judaísmo, ¿con cuántos de ustedes no se c h ó pico y pala por algo doctrinal, meramente doctrinal? ¿Mm? ¿Nadie? nadie, nadie, nadie ha tenido eso el c o n t r o n a z o s í así ha tenido donde se habla de asuntos doctrinales, ¿por qué? Porque cada uno dice que tiene la verdad absoluta, y no es así. La voluntad del Eterno, en cierto modo, con nuestra mente finita, tratar de entenderla es imposible, es imposible. No podemos entender la voluntad del Eterno. Tratamos de definirla. No es que esto es la voluntad del Eterno. No. La voluntad del Eterno está mucho más allá. Porque a veces el Eterno permite que una persona confronte las verdades que tú crees que son absolutas para que tengas otro panorama, para que tengas otra visión. De tu verdad. A veces, cuando queremos definir o tratar de decir a algunos hermanos que compartíamos una fe en un momento cristiana, y ahora, como estamos en el judaísmo, tratando de encaminarnos dentro del judaísmo, muchas veces entramos en, en discordia. O en puntos de desencuentro, porque ellos tienen una posición y nosotros ya tenemos otra posición, y entonces pretendemos decir que ahora sí yo tengo la verdad. Ah, pero un momento fuiste católico y decías que tenías la verdad, pero después aceptaste a, a Jesucristo en tu corazón, vamos a decirlo así en ese término, y entraste dentro de la doctrina cristiana evangélica. ¿Y qué es lo típico que le dice el evangélico al católico? Es que yo sé la verdad. Y esta es la verdad. Y la verdad me hará libre. Ahora soy libre. ¿Mm? Y resulta que hoy estamos aquí en la verdadera raíz. Donde nació todo, en el judaísmo. En la voluntad del Eterno, en la t o r á Y ahora, como estamos en la t o r á entonces le decimos a nuestros hermanos cristianos evangélicos: No, es que ahora sí yo tengo la verdad. Y resulta que muchos, cuando se van adentrando dentro del judaísmo y empiezan a experimentar que hay enseñanzas muy profundas dentro del judaísmo. Que dicen, wow, eso sí es la verdad. Y se acercan tanto ahí que la que era tu verdad ya no es verdad. Y es cuando niegan a Yeshua a Jamasía. Entonces, pretender entender cuál es la verdad es una delgada línea en caer en una doctrina. Y no es así. Tiene que tener mucho, pero mucho cuidado. Cuando usted está entrando dentro del camino del judaísmo, hay algo muy importante y es un filtro del cual nosotros podemos decir: Estoy entrando dentro del propósito y la voluntad del Eterno. Diga conmigo. Shabbat, Shabbat, reposo. Eso es un secreto que ha estado guardado allí. De hecho, es un secreto tan tremendo que fue disfrazado por otro día, que se llama Domingo. El gran secreto para poder entrar dentro de la voluntad del de e Eterno es el Shabbat. Yo quiero que usted me entienda algo para las personas que nos visitan y las personas que tal vez no, no manejen tanto esto. Porque cuando se les dice Shabbat, dicen: No, eso es como los Adventistas. No, eso es, no, eso es un día. No, que no. De hecho. Dentro de las enseñanzas cristianas, lamentablemente, hay como una negación, como algo así como que no, eso no, eso no lo queremos tocar, eso es para los judíos, eso nosotros no, el, el sábado no, y le da como grima. ¿eh? Porque dentro de las mismas enseñanzas cristianas hay un espíritu antisemita con respecto al Shabbat. Entonces. Estamos dentro de la misma cristiandad, vamos a decirlo así, donde hay enseñanzas, donde ya no hay un espíritu antisemita para el judío como tal. No, el judío, oye, un judío es, es del pueblo de Dios. Eso es lo que se dice en el cristianismo, ¿verdad? ¿Es así o me equivoco?、Porque、cuando ven a un judío dicen, no, mire, estos son los escogidos de Dios. Ah, este es el pueblo de Dios, qué bendición. Yo soy el Israel espiritual. ¿Mmm? Yo también soy de Israel espiritual. Oye, eso sí, no, todas las cosas que hacen ellos no. Yo soy Israel espiritual. O sea, lo que hace Israel como tal no, pero lo que hace el Israel espiritual sí. Y a eso es lo que vamos a adentrarnos. Entonces, cuando hay esta enseñanza que se ha tenido por siglos y siglos y siglos, por cuestiones políticas, Por cuestiones de dominio a las masas, porque era más fácil poder dominar a las masas y crear una nueva religión. ¿Están conmigo? Vamos profundizando un poco más el tema, porque veo que están pelando más los ojos. Cuando nosotros leemos reyes, leemos crónicas, hay una separación después de Slomo, h de los pecados de Slomo. h Donde Salomón le fue encomendado hacer el templo. Algo que quería hacer con todo su corazón, su padre David. Pero por cuestiones de tiempo, no va a decir por qué David no lo pudo hacer. Simplemente a él no le fue encomendado hacer. ¿Mm? Así como a m o s h e No pudo entrar a la tierra prometida. ¿Mm? Y vemos la gran sabiduría de Salomón, de Slomo, que él había pedido, que, que pudo pedir todo lo que él quería, y lo que pidió fue sabiduría, y sin embargo, con la sabiduría pudo tener todo lo que él no pidió. Sin embargo, por cuestiones de geopolítica, por cuestiones de, de, de mostrar la grandeza del templo, hizo muchas aso asociaciones con otros países en los cuales en esa época era costumbre intercambiar a las doncellas, a las dar como regalo. Y tuvo muchas esposas. Y el hombre que tuvo. Un acercamiento hacia el Eterno para poder hacer el templo que su padre había soñado y el templo que estaba escrito desde el Monte Sinaí, cómo se tenían que hacer los servicios. Fue capaz de levantar altares para sus mujeres para que pudiesen hacer sacrificios a sus ídolos. Vemos a un pueblo de Israel que sale de la tierra de Egipto con brazo extendido del Eterno, con señales y prodigios, le es entregada la Torah y aún así no la aceptaron por sus malos actos. Y vemos cómo. Slomo prácticamente hizo el templo con todo el esplendor que tenía que hacerlo. También edificó altares para hacer sacrificios para otros ídolos. Lo que ocasionó, obviamente, que mientras usted más nosotros nos acercamos más a la t o r á y nos adentramos más en sus mandamientos y entendemos más la voluntad del Eterno, Él nos exige más. Y nos demanda más, y de eso no hay escapatoria. A raíz de este pecado, prácticamente el Eterno maldice a Israel, y es cuando viene la separación de Israel en dos reinos: Que es el reino del norte y el reino del sur. Las diez tribus restantes para el norte y las únicas dos del sur, por amor, por amor a David su padre, que son la tribu de Judá y la tribu de, de la tribu de, de quién? Ah, están conmigo, de Benjamín, exactamente, de Benjamín. Algo profético, cuando j o s e p cuando pasó el episodio de j o s e p Que quien dio la cara no fue Rubén, que era el primogénito, que quiso proteger a Benjamín, fue Judá. Judá, Judá tomó el, el, el orden del primogénito. Y por eso la bendición viene para Judá. Entonces, cuando vemos esa separación prácticamente de estos dos reinos, vemos que prácticamente. Israel o Efraín, porque pasa a ser prácticamente la tribu de Efraín, se voltean contra el Eterno. ¿En qué sentido? Judá trata de mantener la Torah, las cosas del templo, las enseñanzas de la Torah y todo lo demás, con el rey que preside a Judá, a Judá y Benjamín, las tribus del sur. Pero también en el norte nombran a un rey. Y cuando nombran a este rey, el Eterno, en cierto modo, quiere bendecirlo. Pero fue tal la envidia, se lo estoy diciendo muy por encima. Ustedes en la semana agarren y lean ahí en Segunda de Reyes y Crónica. Este rey, por no querer hacer lo que hace la tribu de Judá, empieza a celebrar las fiestas solemnes en otras fechas. Y empieza a nombrar sacerdotes que no estaban por el orden que el Eterno había mandado. O sea, prácticamente para tener un dominio imperial, hacen una religión dentro del judaísmo. Ajenos a la t o r á De hecho, fue tanto que, por empezar a hacer esto, ya los sacrificios ni siquiera eran para el Eterno, sino que e r a para los Baales. Entonces, vemos una generación que sale de Egipto y no puede entrar Dentro de la tierra prometida, dentro del reposo del eterno, por su desobediencia y por su mala inclinación. Pero también vemos a un pueblo que está dentro de la tierra prometida y sin embargo sigue en sus propios caminos. Palabra dura, ¿verdad? Sí. El hombre tiene el corazón duro. De hecho, lo que leímos todos esos prácticamente dos capítulos de Hebreo s nos dice constantemente: No endurezcáis vuestro corazón. Y no le está hablando a una generación. Ni del desierto, ni a una generación de los reyes de Israel le está hablando a una generación que ya saben quién es Yeshua HaMashiach. A esa generación le está diciendo: No endurezcáis vuestro corazón. O sea, a nuestra generación se lo está diciendo. Que tremendo es que por seguir. Un propio camino, una doctrina, una supuesta verdad absoluta, te alejas tanto del eterno que eres capaz de elevar sacrificios a otros dioses. Eso lo hizo las diez tribus de Israel, las tribus del norte. Y cuando vemos que la Torah ha sido revelada a través de Yeshua HaMashiach y de sus, talmit, de sus apóstoles, De sus seguidores, entonces por cuestiones políticas se acomodó ciertas cosas de la Torah, como celebrar domingo en m e d e s h a b a t como que no los judíos por allá y esto nuevo que están haciendo por acá, no se les parece a la misma historia de Israel, de las tribus del norte y de las tribus del sur. a h ¿No se repite acaso la historia? ¿Mm? Donde prácticamente se alejan de lo que es la verdadera enseñanza, de lo que es el verdadero judaísmo, de lo que es la verdadera voluntad del Eterno, de lo que es la Torah como tal. De hecho, Efraín se alejó tanto y tanto y tanto que fue dispersa para que desaparecieran, entre comillas. Porque si hay algo que tenemos que dentro de todas las advertencias del Eterno y de los castigos, porque a veces vemos al Eterno como, como un, un Dios castigador, ¿ah? ¿eh? En el cristianismo se tiende a decir que es un Dios castigador. ¿Es así o no es así? Sí. Bueno, La palabra está muy dura porque están quietos. i c No dicen nada. a h Sí. Se ve como un Dios castigador. Ahora, ¿él es un Dios castigador? Pregunto. Pregunto. Pero él castigó a Israel. Entonces, ¿es o no es un Dios castigador? ¿Ah? ¿Sí o no? ¿Si ¿Sí、es castigador? ¿O es un Dios de justicia? Ah, ahí sí, ahí sí, ahí sí. Él es el único justo y verdadero. Él es el único, dígalo, Él es el único justo y el único verdadero. Él da las instrucciones. Por las cuales usted puede tener la bendición o puede tener la maldición. ¿De quién es la culpa entonces? Es de uno, no es de Dios. Él tiene que impartir justicia. ¿Por qué? Porque la justicia se basa en la palabra, en la voluntad que ya fue dicha. Cuando ya hay una voluntad, cuando ya hay una palabra, se imparte justicia. Si el eterno. Pudiese ser muy misericordioso y no imparte justicia, todo sería un caos total. s í les voy a decir esto, imagínense un país donde se emiten unas leyes donde se dice que está bien y que está mal. Si usted hace esto mal, pues usted tendrá castigo y tendrá. Sus consecuencias y tendrá que pagar o impuestos o hasta la misma cárcel. Porque un país se rige con esas leyes. Ahora, cuando en ese país, desde el que tiene el cargo más importante hasta que tiene el cargo más bajo, infringen esa ley, infringen. Esa constitución por la cual ese país es dirigido, pues ese país se vuelve un caos porque no hay justicia. Y yo no estoy hablando aquí de política, estoy hablando de una verdad, porque no puede ser, puede ser un país en toda la historia. Pero si usted se pone a analizar la historia de muchos países. Por desobediencia a las leyes y no cumplimiento de las mismas, los países se vuelven un caos. Entonces, muchos me miran y dirán: ¿Está hablando de Venezuela? a ¿Ah, Lo que está pasando. Porque estamos ahorita como apercibidos de cosas políticas. O t r o s dirán: Bueno, eso es lo que ha pasado en la mayoría de los países latinoamericanos. ¿Mmm? Porque no hay respeto por las instituciones y no hay respeto por las leyes. Pero en Israel pasó lo mismo. Porque hubo un momento que los reyes no duraban nada porque no respetaban la Torah y la gente no lo respetaba a ellos. Y por eso los reyes no duraban. Cuando usted le es dada la Torah como al pueblo de Israel en el monte Sinaí. Cuando le es dada la instrucción y usted no la obedece, su vida se vuelve un caos. Su vida se empieza a volver un caos total. Porque simplemente te dieron unas instrucciones, se te dio la Torah, la voluntad del Eterno. Ya tú sabes que está ahí. Ya tú sabes que es lo bueno. Y ya tú sabes que es lo malo. Pero se endurece tanto nuestro corazón. Que aún sabiendo eso. Desobedecemos. Y nuestra vida se vuelve un caos. Entonces, cuando leemos. Porque es dura. Mire usted. Los que leyeron, los que estudiaron estas p a l a b a s r a allá de esta semana, la palabra es dura. Es dura. Léalo con calma. Léalo detenidamente. El castigo del Eterno es fuerte y es duro. Y de hecho lo hemos visto en la historia con nuestro pueblo, todo lo que ha pasado a causa de esa desobediencia. Pero en hebreos nos habla a nuestra generación que también, por causa de endurecer nuestro corazón y de desobedecer las instrucciones del Eterno, no podemos entrar en su reposo. Saben que es difícil, y lo he dicho varias veces aquí cuando me ha tocado. Pero lo vuelvo a decir, ¿saben que es difícil entrar dentro del Shabbat? ¿Saben que es complicado tratar de celebrar Shabbat como debe ser? ¿Saben q u e es complejo? Tratar de hacer el Shabbat como debe ser. A veces, dentro del cristianismo, se nos ha enseñado que cuando usted acepta a Jesucristo en su corazón, ya su vida cambió. Las cosas viejas pasaron, todas son. Todas son nuevas, ¿verdad? Pero resulta que cuando usted se levanta al día siguiente y pasa una semana y pasa otra, resulta que las cosas son las mismas. ¿Qué es lo nuevo entonces? Lo nuevo es la forma en que lo veo. ¿Sí? En cierto modo sí, porque de eso nos alimentamos. Como ahora yo tengo la esperanza en Yeshua h a m a s h i a yo veo las cosas de una forma positiva. ¿Es correcto? Pero no estoy transformando mi vida. Cuando nosotros vemos en lo físico, tenemos que transformarla. ¿En qué sentido? Oye, si eres una persona que cuando fuiste al médico,、eh, porque oye, te sentías mal, sentías ciertas cosas dentro de ti, y el médico te hace un examen, y resulta que el médico te dice: Mire, lo que pasa es que usted está pasado de peso. Tiene los triglicéridos altos, el colesterol alto. La dieta que lleva es muy mala. Prácticamente ahí se le está diciendo que está mal en usted. ¿Es correcto o no es correcto? ¿Sí? Ajá. Usted va a decir: Bueno, como yo ya sé que tengo los triglicéridos altos y tengo el colesterol alto, pues ahora ya yo sé que es lo que tengo. Ya yo me siento bien porque ya yo sé qué es lo que tengo y sigo mi vida. ¿No es lo mismo? ¿O usted tiene que hacer algo en lo físico? Ah, hay que hacer algo en lo físico. Sí, es correcto. Entonces, ¿qué debo hacer? Obviamente, tengo que cambiar mi dieta. Tengo que cambiar de un estado sedentario a empezar a tener un poco de ejercicio. O sea que en lo físico yo tengo que empezar un proceso de transformación para que mi vida física empiece a depurarse y se empiece a limpiar. ¿Están conmigo? Ok. Entonces, cuando yo entro dentro de la voluntad del Padre y empiezo a conocer su Torah. Y empiezo a conocer su voluntad. Me empieza a decir que tengo que hacer unas cosas en el mundo físico. Para que mi vida sea transformada completamente. Entonces, en el cristianismo, estamos acostumbrados a que sí somos transformados espiritualmente. Pero de tanta espiritualidad, prácticamente te quedas en un limbo. Porque en lo físico sigues haciendo cosas que perturban y entorpecen tu vida espiritual. Y una cosa va agarrada de la otra. Para que su vida natural sea transformada, es porque su vida espiritual ha sido impactada. ¿Es correcto? ¿Es correcto? Pero si su vida natural ha sido impactada, también impacta su vida espiritual. Entonces, no podemos decir que los que han aceptado a Yeshua HaMashiach son los que tienen la salvación verdadera, que es en lo espiritual. Porque resulta que los que han vivido una vida física en la Torah también pueden tener la salvación verdadera. Entonces, en la t o r á vemos un mensaje para los que se han vivido una vida espiritual, pero también para los que han vivido una vida física. Cuando vemos en la t o r á en hebreos, que estuvimos leyéndolo, Donde el Eterno prácticamente repudia a esa generación que lo aborreció, que lo despreció, que despreció al Eterno, despreció sus ordenanzas, despreció su Torah. ¿Ah? El Eterno dice que enviaría un gran castigo para todos ellos. Y el Shabbat. Es algo que nosotros debemos entender espiritualmente, pero debemos hacerlo físicamente. El Shabbat es un día en el cual el Eterno descansó de toda la obra que había hecho. ¿Es correcto? ¿Y para quién fue esa obra? ¿Para quién fue esa obra? ¿Para quién fue esa obra? Para nosotros, ¿es correcto? Exactamente. Toda la creación fue hecha para nosotros. ¿Es o no es? Sí, de la creación nosotros comemos. Eso no es. Busque ahí en la Torah, en la p a r a s h a de hoy, ¿cómo es el castigo del eterno? ¿Sabe cómo? A través de la creación. n Donde no mandan ni la lluvia temprana, ni la lluvia tardía, tus campos se van a secar, tus animales. Y aún si no obedeciendo eso, entonces irán por ti, por tus hijos. El Eterno te da una serie de advertencias. Pero quiero que entendamos esto: El Eterno De toda la obra que había hecho, la hizo para nosotros. Y nosotros pasamos a ser también, porque somos a imagen y semejanza del Eterno, a crear dentro de esa misma creación. ¿Están conmigo? Nosotros también pasamos a crear dentro de esa misma creación. Pero debemos tener un orden. Y ese orden es. Que pasan seis días y nosotros debemos entrar en el reposo, porque si lo hizo el Creador de todo, más aún nosotros. Amén. Si no lo hacemos, entonces nuestra vida se vuelve un caos. Dentro de todas estas advertencias que nos hace en Hebreos, que es el capítulo 3 y capítulo 4, hay algo que me impacta muchísimo. Que el Eterno dice: por amor, solamente con todo esto, advertencia y con todas l a s Los castigos que el Eterno tuvo que hacer para, imp para imponer su justicia, porque era un pueblo desobediente, ¿ah? porque es muy fácil en el cristianismo decir es que los judíos son de dura s e r v i z Mira cómo pecaban, mira cómo pecaban, mira cómo pecaban. Y los que hemos aceptado a Jesús a m a c í a los que hemos entrado dentro de esa vida espiritual, ¿acaso no tenemos esos m i s m o o s Corazones de piedra, esos oídos de piedra. ¿Ah? Y si la rama natural que fue desgajada, ¿qué más tú? ¿Qué más nosotros que hemos sido injetados? ¿Acaso también no seremos cortados? Más aún podemos ser cortados. Entonces, cuando nosotros vemos esto, o Podemos entender que obedecer al Eterno nos lleva a poder entrar dentro de su reposo. Obedecer las instrucciones del Eterno nos puede llevar a entrar en su Shabbat. Pero cuando desobedecemos al Eterno, entonces se nos complica hacer Shabbat. Cuando desobedecemos al Eterno, se nos vuelve complejo hacer el Shabbat. Cuando desobedecemos al Eterno, no podemos celebrar Shabbat, no podemos tener un verdadero reposo. Ahora dirán: ¿en qué estoy fallando que no puedo hacer Shabbat como es? ¿En qué estoy fallando? Bueno, s í es momento de agarrar una hoja y un lápiz y ver en qué estoy fallando, que no puedo. Hay algo, mire, todo lo espiritual tiene una connotación física, y que es lo que estamos estudiando con los caballeros, y todo lo físico tiene una connotación espiritual. O sea, nosotros no podemos separar eso. A través de las doctrinas han querido separar que el mundo espiritual está allá y el mundo físico está del otro lado. Y a lo que me impacta que dice Hebreos, es que a pesar de la dureza de nuestro corazón, a pesar de la dureza de esa generación, el Eterno dice una palabra importante: Yo di mi palabra, y por amor a Abraham, Isaac y Jacob, siempre voy a bendecir a Israel. ¡Wow! w q u é tremendo! A pesar de los pecados, a pesar de las transgresiones, la misericordia del Eterno siempre está por encima, porque su palabra es única y verdadera y no pasa. Y el amor hacia su pueblo、e、Israel no va a pasar nunca. El amor hacia nosotros no va a pasar nunca. Y por eso es que nosotros somos luz a las naciones. Por eso es que nosotros somos luz a las naciones. Si usted no quiere que su vida se vuelva un caos, obedezca las instrucciones del Eterno. Si usted quiere entrar en el reposo del Eterno, si usted quiere entrar en el verdadero Shabbat, Obedezca las instrucciones del Eterno. Miren, todo esto es profético. O sea, yo podría largarme horas de, de tratar de mostrar lo que está revelado en la Torah o lo que el Eterno me ha permitido ser revelado en la Torah. La palabra no se contradice. Nosotros hemos dicho: ¿Cuál es nuestra tierra prometida? ¿Cuál es? ¿Cuál es la tierra prometida? Exacto, es la Torah. ¿Por qué yo digo esto? Porque el pueblo de Israel, durante todo el lapso de 40 años, que ya tenían la Torah, ya podían entender las instrucciones, pero no las podían hacer. Ellos no podían cumplir la Torah. De hecho, hemos tenido conversaciones, ¿celeraban b o no celebraban pesas? Ah, en el desierto. ¿Mm? Los dos primeros años los celebraron, como estábamos hablando. Pero el resto, todos los demás años, era maná. No podían sembrar. Entonces no había harina. Si no había harina, no podía hacer los panes sin levadura. Se celebraron, no había vino. Entonces, ¿podía celebrar o no podía celebrar? Ah. Entonces, ¿qué pasa? Esta generación, por ser rebelde y todo lo demás, no pudo. Hacer o cumplir la t o r á Entonces, ¿cuál es la tierra prometida? La generación que empezó a crecer, que empezó a leer las instrucciones, empezó a tratar de hacer las instrucciones, sabía que cuando entraran a la tierra prometida, podían cumplir la t o r á O sea, que realmente cuando se nos ha enseñado que la tierra prometida es un mundo físico terrenal, o sea, una tierra como tal, o una casa o un carro, como lo han enseñado otras doctrinas, pues déjeme decirle que cuando usted va a conquistar la tierra prometida es poder cumplir la Torah y la voluntad del Eterno. En, estamos dentro ya de Israel. Ya pasamos el Jordán. Ya lo dejamos ahí. Ya estamos adentro. Okay, ya estamos adentro. Ya no somos esa generación. Porque decimos, y, y ustedes se dirán, bueno, ¿y cuál es esa generación? Bueno, esa generación era usted mismo. Esa generación que tenía que morir es usted mismo. Porque nosotros morimos y en Yeshua Hamashiach revivimos. Resucitamos. Para una nueva vida, para poder cumplir su voluntad y su Torah. Entonces, esa generación que muere en el desierto es su vida pasada, es esa vida pecaminosa que usted dejó, es esa vida en la que usted tomaba sus propias decisiones porque muere a sí mismo. Esa es esa generación y usted pasa a ser la generación que quiere conquistar la tierra prometida, o sea, hacer el d e r La voluntad del Eterno que es cumplir su Torah, amén. amén. Ya pasamos el Jordán, ya estamos obedeciendo la Torah. Vamos a decirlo así: ¿Mm? estamos obedeciendo la Torah, empezamos a caminar en la Torah, pero aún、uh, nuestra vida es como un caos. Entonces, ahí está: estamos unos días bien y otros días estamos mal, y ahí estamos para acá, para allá. Pa acá. Todo el mundo con su ajetreo, todo el mundo con su, sus luchas, vamos a decirlo así: con sus luchas. Cada quien aquí, hoy estamos celebrando Shabbat. ¿Es correcto? Y todos estamos tratando de, de, de escuchar al que está disertando la palabra, o sea, yo, ¿verdad? ¿Es o no es? ¿Sí? Y les pregunto: ¿y acaso usted no está pensando, o h a b r í apagado el horno o no habré apagado el horno? Oye, ¿y qué voy a comer mañana? Oye, esta semana yo tengo que hacer esto. Oye, y tengo que pagarle a tal hermano. No, es que yo tengo que hacer esto otro.、Doctor. Pregunto, ¿por sus mentes no está pasando eso ahorita? ¿Ah? ¿No? Ahí en pe. Mira, el cerebro, el cerebro es algo tremendo. Porque usted está aquí, pero también está allá, está en su casa. O está en su trabajo, o está donde sus hijos, o está donde su pareja, está en otros lados también. ¿Es correcto o no es correcto? Sí, es así, es así, no podemos negarlo. Entonces, cuando nosotros tenemos nuestras luchas, cuando nosotros tenemos, ya estamos dentro del camino de la t o r sea, á ya estamos empezando a cumplir la t o r á Aún el camino no lo ha terminado. Porque cuando nos dice vamos a conquistar la tierra prometida, es porque empezamos a cumplir la Torah. Empezamos a hacer la voluntad del Padre. Pero no hemos sentado en su Shabbat. No hemos sentado en su reposo. Y por eso es que tenemos un caos todavía. Y tenemos nuestra vida convulsionada. Porque aún no hemos sentado en su Shabbat. Y déjenme decirle que el secreto mejor guardado y el secreto el cual mueve al mundo, el secreto en el cual transforma la vida de las personas y del mundo, se llama Shabbat. Y ese Shabbat es Yeshua HaMashiach, porque nos dice que Él es el reposo. Vengan a mí todos los que están y cansados que yo los haré. Y cuando usted descansa. En Shabbat, en Shabbat, dígale que está a su lado, en Shabbat. Ahora, cuando yo les digo lo de los pensamientos, es porque es así. Miren, e l judaísmo, por lo menos cuando se va a recitar la amidad, que es la pronunciación, la enunciación, De, de, de, de, de prácticamente nuestra oración más profunda hacia el Eterno, vamos a decir lo que es el sacrificio que queremos consagrar delante del Eterno, que es la m i d a En la tradición se dice que usted tiene que tener mucha cabaná, concentración. No distraerse, no debe haber ruido, no, hay, no puede haber gente circulando, no puede haber gente entrando y saliendo a esa hora de la mitad, porque es el momento donde debemos tener total concentración. ¿Es correcto o no es correcto? Amén. ¿Y cuántos están pensando en un pollo, en una carne o en algo que tenían que hacer esto o que hicieron en la mañana o que tienen que hacer mañana durante la mitad? ¿Les ha pasado? A todos nos ha pasado, porque la mente es algo así. ¿Qué quiere decir? Yo me imagino que cuando nosotros hemos hecho la amidad con cabana absoluta, porque hay momentos donde hemos hecho la amidad donde ni pestañeamos, donde nos concentramos totalmente en cada palabra y sentimos cada palabra que estamos diciendo. Ese momento es un momento totalmente diferente. Usted se siente que se eleva. Que usted trasciende. Que sube un escalón espiritual. ¿Es correcto? Amén, claro que sí. Pero usted sabe muy bien que los momentos en que no se hace, siente que no pasa nada. Siente que no trasciende. Entonces, el punto al cual yo quiero llegar, ya para finalizar, es que. Nosotros, para poder entender el Shabbat, debemos dejar de hacer todas las cosas que hacemos usualmente. Debemos dejar de hacer todo lo que hacemos usualmente: de crear, de trabajar. ¿Ustedes creen que los problemas que tienen los dejan? ¿Cuántos realmente cumplimos lo que dice la Torah? Que vengamos al Eterno con nuestras cargas y nuestros problemas y se los dejemos a Él. ¿Cuántos realmente lo hacemos? Pregunto. ¿Cuántos nos aferramos y nos amarramos a esos problemas? ¿Cuántos nos aferramos y nos amarramos a esos problemas? Pueden ser problemas físicos o enfermedades también. No es que yo t e n g o mi enfermedad. Usted se apodera de su enfermedad. Es que yo tengo una enfermedad. No, es algo que le está aconteciendo, pero no es suya. No es suya. Así que usted vaya renunciando a eso. Porque ¿cuántos han pasado una enfermedad? Levanten la mano los que han pasado cualquier enfermedad, así sea una gripe. Ay, si todos levantan la mano, ¿eh? ¿Para qué levanten la mano?、Pues? ¿Ah? ¿Y, ustedes, ¿Y ustedes piensan que acaso esa es su enfermedad? No. ¿Y no se cumple igual con los problemas? Pregunto. Pregunto, ¿no se cumple igual con los problemas? Porque entonces decimos, ese es mi problema. No, eso es un problema que me está aconteciendo ahorita. Pero no diga, ese es mi problema. Porque usted se está aferrando y se está amarrando. Con el país, sí, con el país pasa lo mismo. No es un problema de Venezuela, es un problema que está aconteciendo en Venezuela. Pero que el Eterno va a limpiar y que el Eterno va a escuchar las oraciones de todos. De todos. Miren, yo les voy a decir algo. No vayan a tomar nada porque aquí no se habla de política. Aquí se habla de lo que estamos viviendo y de lo que estamos aconteciendo. La Torah nos dice que cuando no obedecemos las instrucciones, cuando no obedecemos las leyes, hay un caos. Y en nuestro país hay un caos porque no se están obedeciendo las leyes. Ahora, ¿a quién le vamos a echar la culpa? A unos y a otros. Porque unos le van a echar la culpa de que, bueno, como hacen las leyes, ellos las desobedecen. Pero hay otros que le van a echar la culpa a otros que no están obedeciendo y que quieren desconocer a los que están allí en el poder. Y en cierto modo, si hay dos bandos, ¿esos dos bandos no están desobedeciendo igual? Pregunto. ¿Mm? ¿Sí? Es verdad. ¿Y qué nosotros debemos hacer? Como creyentes en la Torah, como creyentes en los estatutos, como creyentes del Eterno, cada uno va a obedecer la Torah y las instrucciones y ser luz para los demás. No se vuelva una mata de quejas. No, que me pasaron este audio, que está pasando algo terrible, lo voy a pasar. c h ú ¿Ah? Porque es una noticia demasiado mala. Voy a compartir una noticia demasiado mala. q u é chévere, u f Para contaminar a otro hermano. ¿Ah? ¿En a h qué nos volvemos? ¿En entes de bendición o en entes de maldición? ¿Ah? ¿En a h qué nos volvemos nosotros? s a h q u Cuando mandamos mensajes, que estamos en un tiempo de tecnología, no lo podemos evitar, y en un tiempo de comunicación、eh, cibernética y, sobre todo, celular, vamos a decirlo, póngase usted, medite, anote en una hoja de todos los mensajes que yo mando, cuántos son positivos y cuántos son negativos. ¿Qué alimenta más mi vida? ¿Qué alimenta más mi vida? Los, los, los mensajes que son negativos o los mensajes que son positivos. ¿De qué alimentamos nuestra vida para celebrar Shabbat? ¿De cosas positivas o de cosas negativas? Déjenme decirle: cuando nosotros alimentamos nuestra vida de cosas negativas, es imposible celebrar bien el Shabbat. La mujer virtuosa, la mujer, porque en el judaísmo. Siempre se dice no, que, que, que la mujer ay, q u es e un mundo machista, que la mujer debería tener un punto más emblemático, que la mujer debería tener más protagonismo, porque en el judaísmo、eh, el hombre siempre es lo importante y la mujer no. No, no. ¿Quién murió en el madero? ¿Quién murió en el madero? ¿Quién en el mundo físico murió en el madero? Yeshua. En el mundo físico, Yeshua, ¿no? Sí, pero dígamelo con convicción, no, no, no con miedo. En el mundo físico, Yeshua, es correcto. ¿Y quién da los dones espirituales? ¿Perdón? ¿Quién da los dones espirituales? ¿Y quién se mueve? ¿A quién nos dejó a nosotros? Al Rúa. ¿Y usted lo ve? ¿Y cómo es eso? ¿Y cómo es eso? ¿Y acaso deja de ser importante? No, no deja de ser importante. El hombre es como un estandarte. El hombre es el que está delante. El hombre es el que pone la presencia física. Pero la mujer es como el papel de las r u a s del eterno. Se mueve para todos lados, pero no se ve. Pero es i m p o r t a n t í s i m o Entonces, mujeres, mujeres, no se pongan con un espíritu feminista dentro del judaísmo porque van a rebotar con más que una pelota de ping-pong. Porque no es entrar dentro de la t o r á El hombre debe amar a la mujer, darle la importancia que se merece, y la mujer tiene que darle la importancia y el valor al hombre. Y cuando cada uno cumple su rol, hay bendición y pueden entrar dentro del Shabbat. Pero si cada uno no cumple su rol, se vuelve un caos y no pueden entrar dentro del Shabbat. La mujer es vital y es la guardadora del Shabbat. En el mundo físico, la mujer es la que guarda el Shabbat. Amén. El hombre es el encargado de toda la semana estar orando. Y apoyando a su esposa para que el día viernes los aires ya hayan sido despejados y ella pueda hacer las cosas como deben ser. Cuando el hombre critica a la mujer diciendo, porque la mujer dice, no, pero es que no me alcanza el tiempo y yo tenía que hacer esto, esto, ya hoy es s h a b a t y tenía que hacer esto, esto, esto, otro. Y el hombre dice. Bueno, pero es que tú no te organizas. Tú no te organizas. Es por eso, chicas, por eso es que tú no puedes hacer las cosas bien. Y resulta que es el hombre que no ha estado orando para que todo eso se despeje. ¡Qué tremendo! ¡Qué tremendo! ¿Mm? Y cuando el hombre e s t á o r a n d o cuando el hombre estado estudiando Torah, resulta que la esposa d la mujer dice: ¿Qué pasó hoy? Todo me está saliendo bien. ¿Ah? Porque cada uno está cumpliendo su rol. Entonces, para nosotros poder entrar dentro del Shabbat, debemos cumplir la voluntad del Padre. Para que usted entre dentro de la convicción de la t o r á Para que usted pueda ser revelado dentro de los pactos, usted debe entrar en el Shabbat. Pero para poder entrar dentro del Shabbat, usted debe obedecer las instrucciones del Eterno. Si vemos proféticamente, ya para culminar, ahora sí. <ríe> Dice la palabra: el Olan Jabbat se refiere a un Shabbat. Eterno, a un descanso eterno para usted poder entrar en un descanso eterno es porque toda su vida tuvo que estar obedeciendo la voluntad del Padre. Cuando usted ha obedecido la voluntad del Padre, usted ha estado obedeciendo las instrucciones del Eterno, pues usted puede descansar en paz. Y puede entrar en el Shabbat. Así como los pensamientos que no dejamos muchas veces concentrarnos, tanto escuchando una para allá, o la m i d a d o haciendo las instrucciones del Eterno. Nosotros debemos entender que cuando entramos en Shabbat, si a usted le está aconteciendo algún problema, pues a partir de las seis y cuarto del día viernes, usted eso lo pone a un lado. Si usted está padeciendo de algo, una situación, usted la pone a un lado diciendo: Hoy es sabad,、so、hoy dejo todas mis cargas en el eterno. Mire, yo le voy a decir algo. Cuando usted empiece a practicar eso, déjeme decirlo: que usted va a ser una persona victoriosa, usted va a ser una persona transformada. ¿Por qué? Porque ya usted está reconociendo que no es usted el que va a solucionar todo. Va a ser el Eterno el que lo soluciona. Porque está dejando todas sus cargas en Él. Y puede entrar en su verdadero reposo. Amén. El Eterno siempre tiene misericordia de nosotros. En la t o r á está escrito que. Sus juicios son impecables. Sus juicios son justos. ¿Mm? Y la típica reacción de cualquier persona que, en cierto modo, es rebelde, vamos a decirlo así, o, o, o de corazón duro, ¿ah? es: ¿Y por qué yo tengo que obedecer las cosas de Dios? ¿Mm? Porque yo no puedo hacer las cosas a mi manera. ¿Cuántas personas ustedes no han conocido que son así? Las personas que están en el espejo, ¿verdad? ¿Ah? ¿Cuántas personas no han conocido que son así? No, es que yo, yo quiero hacer lo que yo quiera. ¿Ah? Y hoy está aquí. ¿Ah? Usted no se da cuenta que cuando usted hizo lo que usted quiso, ya estaba dentro de la voluntad del Eterno y por eso hoy está aquí. Cuando nosotros hemos sido impactados por la luz de la Torah, no hay escapatoria. Hagamos lo que hagamos, vamos a h a c e r como Jonás. Hagamos lo que hagamos, igualito vamos a hacer la voluntad del Padre. Así usted se vaya por el lado inverso, lo va a agarrar un pez, una ballena, lo que sea. ¿Mm? Lo que sea, hasta una burra le va a hablar. ¿Ah? Porque cuando la voluntad del Eterno. Se va a hacer, se va a hacer. Usted cree que está haciendo su voluntad, pero en realidad está haciendo la voluntad del Padre, sea para bien o sea para mal. No tiene escapatoria. Cuando el Eterno lo ha escogido, lo lleva y lo trae. Amén. Y si usted tiene un familiar, si usted tiene un hijo, si usted tiene a su pareja que está en esa condición, confíe en el Eterno. El Eterno lo va a traer. Shabbat Shalom.